Mar del Plata y ya preparándonos para lo que será esta noche la primera Supercopa, la primera edición de la Supercopa que se va a disputar a partir de las 9 de la noche y por la pantalla de Tice Sports en el Estadio de Obras Sanitarias eh, entre San Lorenzo y Regata vamos a hablar con el técnico de San Lorenzo Almagro, con el señor Gonzalo García ¿Cómo te va Gonzalo? ¿Qué decís? Hola Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás vos? Bien, bien, bien, bien todo, todo bien. en orden, por suerte de, mejor De salud mejor, de salud mejor Sí, sí, un poco mejor, todavía me faltan hacerme los estudios eh, Este fin de semana Tengo toda la batería de análisis Y, y tomografía Así que Pero bien, estoy sin dolor que, lo, que para mí es muy importante Sí, claro, claro, porque es una Es algo doloroso y es algo que es muy incómodo ¿No? Este, y, y no te deja No te deja no te libera la cabeza no ese dolor es un dolor muy punzante Sí, sí, la verdad que al margen del dolor, es la incomodidad y, y bueno, ahora me pusieron el stent, así que me me alivió un poco. Pero bueno, este, bueno, hay que cuidarse, qué va a ser. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. ¿Cómo están? ¿Cómo están para esta noche, eh? Un partido eh, Primera Supercopa, el partido que se postergó eh, no en forma oficial porque no, no había una sola fecha oficial, la única vez que se puso fue la del 7, pero se preveía que se iba a jugar antes de la temporada, después a final de, del año pasado, en diciembre ahora sí juega en esta fecha en el medio de la competencia con equipos por ejemplo como Regatas y San Lorenzo que, que vienen teniendo este, Liga de las Américas con varias bajas por lado, porque acabo de hablar con la gente de Regatas y hay tres jugadores que no vienen que directamente no viajaron que son Trutman, Martina y Goldway eh, y bueno, entre barrio, por lo cual habilitaron a un a un sub 21, un que juega la liga de desarrollo, un pivot para que pueda para que pueda estar. San Lorenzo también tiene algunas bajas, ¿no? Sí, nosotros, bueno, Zafar está descartado, el Pencahir lo más probable que tampoco esté. Eh, y lo están evaluando Dar Tucker a ver si, si también puede, puede cambiarse para jugar. Habrá está con una dolencia bastante importante las costillas, eh, y bueno, y entre el Mata y Dex, así que eh, también estamos bastante averiados. Sí, digo esto porque, a ver, eh, yo creo que los objetivos eh, son son bien marcados, ¿no? En el caso de San Lorenzo, eh, un objetivo muy importante, sino no el más importante, es este, la Liga de las Américas, y para regatas... Eh, es importante también la Liga de las Américas, ya que quiero organizar un cuadrangular en su estadio, otro más, y, y después la Liga Nacional. Y eso me parece que, eh, a pesar de que esta Copa tiene una importancia y una relevancia, y quizás con el tiempo la tenga aún más, eh, me parece que queda como en un segundo plano, ¿no? Sí, bueno, igual cuando el equipo se presenta a la gancha... Quiere ganar. El objetivo, exactamente, siempre es ganar. Eh, lo que la verdad consensuamos Con el cuerpo médico Más la dirigencia Es este, tratar de que todos los jugadores eh, Lleguen plenos para, para el primer cruce Que tengamos del día de las Américas Que es el 2 de marzo claro. eh, Así que Por eso vamos a resguardar a, a, Seguramente al Penca Porque está con una contractura muy grande Corre el riesgo de desgarrarse Y Tucker lo mismo eh, Tiene una, una mini fractura este, En un cartilado de las costizas Así que claro, claro. Eh, no, no no es tan sencillo El riesgo de los jugadores Bueno eh, Evidentemente es un, es un partido Que la ADC Nos pone en esta fecha con, como, como dijiste vos, que De trascendencia Son dos equipos que jugaron la final la temporada anterior, así que bueno, lo vamos a tomar de la mejor manera posible con la seriedad que, que corresponde, sin duda. ¿Y eh, ¿qué, qué se tiene que se tiene que cuidar San Lorenzo de regata, metiéndolos en el plano básquetbolístico, ¿no? este, en qué vas a poner énfasis, o solamente estás trabajando eh, para, para encontrar la mejor versión de San Lorenzo? No, la verdad que lo que vi de, Sandor, de, perdón, de Regatas en la Liga de ha jugado muy intenso, eh, han tenido un ritmo defensivo eh, de alto nivel, eh, el perímetro ha lastimado mucho, eh, más, más la, la tarea de Ramírez con cuando el 4, es un equipo a temer, sin duda que las bajas que tengan son eh, eh, van a ser importantes y va a sacudir un poquito el andamiaje del de rodar del equipo, pero eh, es un equipo que ya está rodado y que viene de competir, como dije anteriormente, no a alto nivel, así que es, para nosotros es un rival de, de, de, de temer. ¿Cómo estás San Lorenzo? ¿Cómo llegan ustedes de los basquetbolísticos? No, nosotros bien. La verdad que mm, la Liga de las Américas... Eh, la, la hicimos de buena manera levantamos mucho el nivel de juego eh, pudimos repetir medianamente el juego que eh, hicimos internacionalmente eh, jugando contra San Martín de Corrientes y el Instituto en casa así que creo que estamos bien bueno, eh, la falta de, de Aguirre para nosotros es importante porque es un jugador referente y, y un poco eh, que mueve los hilos del andamiaje del equipo pero Eh, pero bueno, Bildosa lo está haciendo bien también. Y bueno, vamos a la verdad, el para nosotros es un jugador sumamente importante. Eh, pero bueno, contra Instituto el segundo tiempo casi no estuvo. Eh y el equipo no perdió no perdió tónica, así que en eso en eso voy tranquilo. Sí, creo que se vio lo mejor de Corregime, si tú he equivocado Gonza y Gonza Gonzalo García. Técnico de San Lorenzo, un récord impresionante En la Liga Nacional Un solo partido perdido, 14 victorias este eh, Bueno, lo que va De la temporada, solamente Dos juegos, uno en la Super, este, En el Super 20 Y uno en la Liga Nacional, las dos victorias en España Una con el Barcelona y otra con el Real Madrid La Liga de las Américas, tres jugados Tres ganados este, Creo que lo, se vio lo mejorcito de José Vildosa El otro día, ¿no? Sí, la verdad que Le tocó asumir la conducción del equipo Y Eh, y lo hizo muy bien, se ve que también necesitaba un desafío de este calibre, no, de no solo estar eh, para darle lo, los minutos de descanso al Penca, eh, sino estaba necesitando la posibilidad de poder él conducir el equipo, y ya lo había hecho muy bien en la Liga de las Américas, eh, pero la verdad que tanto el partido que le tocó jugar con San Martín, y el con, con Instituto, donde fue que jugó el grueso del partido lo hizo claro. de, de gran manera Bueno, pregunta de Santiago Ortega de Franco Magistri Gonzá, tanto San Lorenzo como Regatas tuvieron un en enero con varios partidos, más la Liga de las Américas, ¿te parece que la decisión de jugar la Supercopa en esta fecha fue un poco apresurada o crees que se podría haber planificado algo un poco mejor con, en un par de meses quizás? Posiblemente posiblemente, pero bueno eh, la verdad que supongo que eso se consensúa con la dirigencia eh, a mí me, me informaron que era para esta fecha y bueno, en esta fecha eh, hay que jugar no... la verdad que no... de, de mi parte no, no, no hubo consulta a mí no me consultaron nunca fecha creo que al tampoco y a regata me parece tampoco que se impuso esta fecha pero eh, Sí, la verdad que para los dos equipos no eh, es un poco embarazoso, ¿no? Eh, ya te había suspendido para jugar, se iba a jugar en diciembre eh, bueno, no sé qué pasó, nos dio el calendario eh, pero también pasarla para más adelante también se va a hacer engorroso porque eh, ya cuando los puntos del Liga cuentan más se vienen pa partes finales de, de, de la Liga de las Américas Así que bueno, ya está, hasta esta fecha se tiene que jugar y ahí estaremos. Gonzalo, a pesar de las bajas que viene sufriendo San Lorenzo por este trajín de cansancio, cantidad de partidos, eh, vienen de sacarse encima dos pesos pesados como San Martín Instituto. Instituto en un partido extrañísimo, ¿no? Porque eh, en los papeles era el perdible por cómo se presentó San Lorenzo ese juego, pero lo sacaron adelante. Eh, el cartel de Invencible, si bien perdieron en el Super 20, ¿crees que eh, lo tiene San Lorenzo? Evidentemente no, porque si no pudimos ganar el este, el Super 20 eh, y bueno, tuvimos una derrota con Atenas bastante contundente eh, eso marca que, que el equipo eh, puede ganar y puede perder eh, por fortuna para nosotros eh, hemos tenido partidos cerrados que lo pudimos resolver bien y tener un récord bastante positivo pero invencible me parece que no en ningún equipo en nuestra liga es invencible eh, por paridad por calidad de jugadores por calidad de, de estrategia que hay eh, invencible no. no no no no no me atrevería a decir eso la última de mi parte eh, el hincha alenzo puede soñar con tal vez tener a Escola en lugar de blair para la liga de las américas mira siempre hay una comunicación muy fluida, sobre todo Marcelo con, con Luis eh, pero la verdad eh, hoy por hoy yo lo, lo veo bastante lejano eh, primero porque Luis todavía no terminó de competir eh, bueno, nosotros tenemos ya puesta la mira para este torneo de, de, de que viene de Liga Sa, de las américas este próximo conangular eh, con otra expectativa, pero bueno no sé, yo no, no daría nada, nada por cerrado ni nada por este, dejar de cerrar esa es, esa es la respuesta Bueno, Bonza este, nada, lo mejor para esta noche también le decíamos lo mejor a, a gabi Pijato que, que está haciendo un gran trabajo con, con regatas lo bueno hablamos antes con Santiago y con Franco eh, esto, esto de, la, de las diligencias que van Eh, ...repitiendo cuerpos técnicos y, y bases de planteles, ¿no? ...como te pasó a vos en Comodoro en algún momento, ¿no? ...es como que hay una ganancia de parte del equipo... ...Picato eh, ya tiene un par de temporadas eh, en regata... ...Seba González tiene cinco años... ...vos lo tuviste en Comodoro en su momento... Eh, ...y eso, eso, eso es bueno para, para que los equipos puedan en, engranar y ensamblar mucho más... ...y además genera un, un estado de, de pertenencia, ¿verdad? Sí, sí, sin duda, sin duda, cuando cuando se arman proyectos a largo plazo, sin locura, tratando de este, de mantener la línea, eh, los resultados se ven, se ven, están, eh, bueno, el caso de vos evidentemente es así, así que eso siempre es para celebrarlo, ¿no?, eh, y para destacarlo. Seguro, seguro. Bueno, buen juego esta noche, nos vemos en obras sanitarias, Gracias por estos minutos y por la buena onda de siempre. Totalmente. ¿eh? Abrazo a todos ahí. La palabra de Gonzalo García, hablando con nosotros esta noche, nueve de la noche.